será analizada por un proceso de conocimiento, es decir, averiguar por qué una persona está dentro, qué derecho tiene, tal y demás. La consecuencia de ese proceso civil penal o del orden que sea, termina en una sentencia, y esa sentencia si sí se tiene que cumplir con la fuerza pública. Yo lo que dudo, que si denuncien que las tierras fueron tomadas hace cinco días, o siete días, o quince días, ya un juez puede haber conocido el fundamento de esa presencia, y determinado, inaudita parte, que esa gente se tiene que ir, y por lo tanto usar la fuerza que impone una sentencia. ¿Se entiende lo que quiero decir? y sentido práctico, sí, se entiende, en el sentido práctico no es sencillo eh, pelearse con el propio espacio para quedar bien con zonas de la sociedad que igual no te van a votar. Es decir, aquí estoy hablando de política, eh no me voy a meter en, en, en lo jurídico. En este sí. caso hay un sostén importante dual que son las organizaciones sociales y el movimiento obrero organizado las agrupaciones sí. políticas nacional populares y la opinión pública de las clases populares. Sí. Eh, aunque no haya desalojo, los sectores que se oponen, que están haciendo lío anti-cuarentena y que critican en las redes, no van a votar al gobierno. Por lo tanto, con una acción, eh, podríamos así decir, demasiado apresurada, el gobierno puede que quedar mal con propios y extraños, lo cual es todo un riesgo. Bueno, eh, a ver, en distinta, en todo este tramo eh, que compartimos el programa, con las discrepancias, que bueno, que sano que tengamos, mi posición siempre ha sido que quien es blando, eh, una cosa es ser astuto, tolerante, porque eso es por momentos difíciles, la acción política, la blandura no es la tolerancia, es otra cosa, ¿sí? Y a mí, a mí si hay algo que he criticado de este gobierno es este aspecto que vos pones de eh, subrayado que es por querer no quedar ni si quedar bien, no quedar mal u horrible con los sectores que lo fogonean puede perder el, el apoyo o la simpatía, si lo que le decide para la otra forma el apoyo de los sectores ...que dieron la victoria y lo sostienen en el poder... ...y que felizmente lo sostienen el poder... ...porque este país si no fuera gobernado... ...por esto, con todas las críticas que tiene... ...sería gobernado por los amigos de mi ley... yo no hombre libre y no guarde... ...ya no por una satisfacción ideológico-política... ...sino por nuestra propia seguridad física... Exactamente... ...Ahora vamos Entonces, a la tanda... ...te mando un abrazo y nos reconectamos dentro de un ratito... ...Paciencia la vida es así...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 ¿Qué te parece un programa de SIDA? No sé, no me pareciera. ¿Por qué lo escucharías? por las dudas. Por las dudas se ha escuchado. Dos horas de aplauso, terapia. Por las dudas, un programa transmitido de persona a persona. Todos los martes de veintidós a veinticuatro, bien? Sí, sí, sí, claro que sí. Radiográfica. Radiográfica. FM 89.3. movimiento. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Y la pregunta que hemos trasladado a través del texto mencionado y de este aire en la gráfica es el por qué, ¿no? Bueno, eh, hay situaciones que han preocupado mucho al poder y es el apriete de acelerador del gobierno en la disposición de medidas activas destinadas a un 2021 más atractivo. La consolidación del cuarteto Alberto, Cristina, Massa y Máximo en este mes reciente es el otro alerta que el poder oligárquico visualiza un futuro éxito electoral si sigue junto el Frente Renovador con el Frente para la Victoria. El nivel de aceptación del presidente que ha salido hoy, después que nosotros lo anunciáramos el viernes pasado y lo comentáramos ayer, es del 71%, ¿eh? con distintas instancias sobre tal aspecto de la gestión, tal otro entre la unidad del campo nacional popular y las posibilidades de mostrar una imagen adecuada ante la comunidad, según las necesidades de este periodo por parte del presidente, hay un esbozo de eh, victoria a futuro, por supuesto con muchos bemoles, con muchas situaciones intermedias, que está preocupando a las empresas que meten mano en el área jurídica, en el área policial, ...en el área de servicio de inteligencia... ...están activando junto con la diligencia... ...que ve que su desplazamiento es indetenible... ...en este momento los sondeos indican... ...que Mauricio Macri es el dirigente... ...que está último en la apreciación popular... ...aún con respecto a otros de su propio partido... ...es decir, tenemos realidades que evidencian... ...la posibilidad de esbozar el futuro... ...no ya el futuro ni un diseño de proyecto acabado. Pero, indudablemente, las últimas medidas económicas, el licuar la situación intensa con los acreedores, el respaldo del Papa Francisco para la gestión de Guzmán, la acción determinada sobre determinadas instancias como madres de industrias que pueden llegar a lograr un rebote en el primer trimestre del año que viene apreciable, Son algunos de los hechos que apuran y el aprovechamiento por parte de esas grandes empresas de cualquier situación, por ejemplo un reclamo salarial, para poner en marcha una movida que lime, que deteriore, que damnifique el poder central y también los poderes provinciales que no estén uh, de acuerdo con los intereses de esas compañías. Eh, en ese sentido creo que no es tan llamativo que, que ETN y otros medios se enteren antes de determinadas situaciones, se enteren antes de la llegada de un detenido, de la realización de una actividad, de un acampe por tierras en una zona determinada. Se van enterando antes, bueno, porque tal vez están diseñando junto a los provocadores la acción necesaria para generar este desbarajuste que implique una sensación de desgobierno, que ese es el objetivo, con el sentido de debilitar eh, al gobierno nacional y hacerlo frenar en las políticas que menos les interesan. El éxito en zonas como la AFI, eh, el haber dispuesto una intervención como la de Camaño, muy apreciable, el intento de, eh, de promover la reforma judicial con todas las trabas que le está poniendo la oposición el intento de evitar el funcionamiento del Congreso son síntomas de la perspectiva de oponerse a medidas que son razonables, que tienen un perfil popular y que pueden llevar a levantar cabeza después de esta tremenda pandemia. Y en ese marco vale señalar que es ostensible eh, el intento de devaluar los logros argentinos en la lucha contra la pandemia. Por un lado, incentivar a los fácilmente maleables, a ¿eh? los boluditos que van a tomar café en, en los bares. Pero, más allá de eso, generar un clima en el cual, contrariamente a lo que dicen los indicadores, ¿eh? Eh, la República Argentina ha, hecho, ha cometido un error y el cuidado de cuarentena no ha servido. Mentira que no ha servido. Ha servido el cuidado de cuarentena porque la República Argentina tiene infinita cantidad de menos muertes, muchas menos muertes que otros países, y sigue estando en un nivel apreciable, razonable de contagios, aun cuando los contagios se crecido. Pero además, atenti, atenti porque también hay una suerte de impulso para el crecimiento de los contagios con ese objetivo, porque de otro modo no se generarían movilizaciones contagiosas, no se celebraría la apertura de los lugares gastronómicos, y discúlpenme los empresarios gastronómicos, pero todos sabemos que son lugares en los cuales es más sencillo acceder a un contagio, ¿no? no se promovería desde el Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una instancia que pueda llegar a debilitar el rastro de la curva que viene enorgulleciendo a los argentinos y que ha sido tomada por el pueblo argentino durante el periodo en que se la impuso con gran... Serenidad, con gran conciencia y con gran dedicación. Por eso creo que las generalizaciones son erróneas y pensar que el pueblo argentino no tiene conciencia simplemente porque la televisión dice que la mayoría son ellos o que no tiene conciencia solamente porque vemos circular a los sellos por las calles sin barbijo puede llamar a un error con respecto al propio potencial. Separador y vamos a la comunicación prevista. En La Señal estamos casi todos. San Martín, antigas, Perón, Tosco, Chávez. En La Señal está usted, si quiere. Porque la patria está en las señales propias. Usted sabe, ya ahora en, en este país, desde hace un tiempo a esta parte, todos somos Fernández, no Valenzuela. Bueno, yo quería presentarles a un querido amigo, un gran analista político, a Carlos Chino Fernández. ¿Cómo estás, Carlos? Gabriel Fernández. ¿Qué, ¿Qué sabes, Gabriel? Tanto tiempo. Ahora que no hay cúrboles, <risa> no, no juegas gimnasia, ni olvidas. <risa> no tenemos de qué, de qué hablar. Bueno, pero hemos encontrado qué el tema, porque la realidad nacional... Hemos publicado que una nota, sí. ¿Cómo? No, que publicado una nota de, de Carlos. A ver, avanza vos, avanza vos, que, que si no nos, nos cruzamos, decime. No, antes del artículo, vos sabés que te está escuchando con atención y estoy, como viste, tentado a decirte alguna cosa de tu editorial. Metele, metele derecho viejo, sin problema. Claro, porque, es, porque son debates de todos los días con los compañeros, viste, y... y Le voy a correr a la mesa, mamá. Una cosa es un el frente electoral y otra cosa es una alianza de poder. Uh -huh, Nosotros bien. llegamos con frentes electorales siempre, pero el poder es otra cosa, es más que eso. Entonces tenemos estas situaciones donde yo digo, es importante, lo que pasa es que la pandemia también nos mató porque cruzó viste, transversalmente todas las problemáticas y estamos condicionados por esto, obviamente. Pero en algún claro. momento, además de ganar la elección, esos resortes que está en la época histórica van cambiando de dónde se sitúa el poder, que siempre es algo tan difícil de definir, ¿no? En la comunicación, en finanzas, en fin. Eh, hay que avanzar con eso, porque la alianza electoral no nos garantiza que nosotros vamos a ganar el año que viene. Entonces, es decir, eh, el que, poder hay que ejercerlo. Hay que ejercerlo y tocar esos puntos en sencillos, porque si no, ¿cuándo? Bueno, perdón, a mí el tema que me dejaste pensando. Además, no, no es un tema tan desligado, por el cual te llamamos, porque sí. lo que hemos publicado de Carlos Chino Fernández, hombre de la CGT, hombre del Instituto Arturo jaureche es el texto titulado El uso indebido del suelo. Sí, sí. Y arranca diciendo por qué nos horrorizamos tanto cuando se ocupan tierras fiscales o privadas para instalar asentamientos precarios y no lo hacemos cuando se construyen urbanizaciones de lujo, privadas, sobre tierras fiscales, y muchas de ellas destruyendo humedales y afectando la vida de otras urbanizaciones. Creo que ahí con esa pregunta podemos lanzar. Contanos tu visión, eh, Carlos. Sí, eh, eh, artículo que fue bastante, me bombardaron bastante con esto, porque muchas me cómo puse a la misma altura las tomas, y los barrio privados, como, que, era, como, que era como si yo defendía las tomas, ¿viste? Y, y en realidad, lo que planteé son varias cosas, un negocio con el suelo, que cruza transversalmente eso, y, y además porque soy testigo ocular de toda la zona norte, de, de 30 años, de, de cómo se fue destruyendo humedales, el, lo que se llama el paseo de cirga, eh, en fin, terrenos fiscales, comprados a precio rural y vendidos por emprendedores inmobiliarios a precios urbanos. Entonces, yo no defiendo una toma por el hecho de la toma en sí. Solamente digo, en la base todo eso hay una necesidad social. Hay mucha gente que está eh metida en la pobreza, de toda pobreza, y no creo que estén felices en estar ahí, ¿viste? Estoy seguro que también hay eh delito en eso, hay gente que está negociando y, y hace negocio con los pobres. Pero... Debajo de, de toda esa cuestión hay un problema social que lo hemos dejado hace 30 años de lado. Entonces, si vos eh, insertás un interrogante muy importante ahí que creo que en algún momento, por supuesto, habría que resolver situaciones inmediatas, pero que en algún momento la República Argentina va a tener que, que analizar qué es el surgimiento de nuevos pueblos a través de los countries. ¿no? Eh, ¿Qué es eso, no? ¿Qué qué es eso? Funcionan por fuera de las normativas urbanas tradicionales, construyen claro, claro. según el parecer de la empresa, cuál es la seguridad privada adentro y cómo claro. ingresa la justicia allí adentro y la policía. Es decir, son situaciones...